¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por llamar. Buen día. Este, un saludo a, toda, a todos este, los...、Eh, toda la pampa, yo soy de ahí, así que gracias por llamar.、Ah, ¿Dónde estás ahora, Noelia? Estoy en Buenos Aires. En Buenos Aires.、Ah. Y, ¿Y hace mucho que estás allá, que te fuiste de acá de, de la provincia? Y, sí, sí,、eh, en, el, en el año 84, cuando este, con Víctor de g e r a r o recuperamos、uh -huh. ATE r aquí a nivel nacional, yo vine como secretaria de Acción Social. Y desde aquel año pasé por varias secretarías y siempre quedándome acá en Nate. ¿Sos de Santa Rosa o de otro lugar de la Pampa? Soy de Santa Rosa,、ah, nací en Santa Rosa. Bien, bien. Tengo, tengo a mis nietos y, y mi hijo ahí en Santa Rosa.、Ah, ¿Y venís seguido? Sí, sí,、eh, voy claro, seguido. Este,、eh, extraño, extraño mi provincia y aparte mi familia, ¿no? Claro, bien.、Eh, Noelia, están preparando un homenaje a Daniel Pineda,、eh, que fue secretario general de acá del Gremio ATE durante muchos años. Y lamentablemente, bueno, Daniel falleció durante la pandemia. Sí,、eh, en el Centro Nacional de Jubilado, s en, en el cual yo conduzco, y en conversaciones con mi, nuestro secretario general, Hugo Cachorro Godoy, e m p e z a m o s a analizar toda la historia de Daniel, que es mucha eh, eh, la, su militancia este, en épocas de, de, este, de los militares, este, más la,、eh, la trayectoria de su padre, e silado de, de Chile también en, en estas circunstancias, y, y nos pareció este, que era justo. Eh, eh, pedir eh, que la municipalidad, a través de poner su nombre en alguna calle o en algún espacio público, este,、eh, le hiciera un homenaje.、Mm. Porque pasan, pasan los compañeros este, y dejan muchísima historia por su militancia, sus luchas este, populares. Y, y nos olvidamos de e l l o Entonces dijimos, este, Daniel merece que nosotros hagamos algo. Y bueno, lo hablamos ahí con la agrupación a n u n c a n t e Lista Verde, con los compañeros que integran la agrupación. Y, y empezamos a hacer los contactos a través de Liliana Robledo. Nos, este, nos conecta con, con la viceintendente Paula Groto t y Alfredito Groto. Sí, García, García、mm. que fue un compañero este, que, que, que junto a Daniel condujeron este ATE r、claro. durante tres o cuatro periodos. Así que bueno, y tuvimos la suerte que hace cuatro días, el jueves pasado,、eh, se aprobó esta ordenanza. Así que estamos organizándonos para ir a poner una placa. Todavía, bueno, ahí la municipalidad va a decir luego dónde y cómo. En, en realidad, ¿cómo? el día sabemos que va a ser el 16. De este mes a las 18 horas. ¿De septiembre, seguro? De... Sí, sí, de bien. septiembre. Bien, bien. ¿Ya se sabe el, el, la calle cuál es? No.、Eh, no, está Alfredo y quedaron los compañeros、no. de, de la agrupación en、eh, c o junto con la municipalidad、mm. en, en, esto, en estos días decir cuál va a ser. Creo que va a ser un espacio verde. ¿eh? Ah, bien.、Eh, ah, un espacio verde. Así que, sí, sí, sí.、Bien. La verdad que Daniel se lo merece, fue. h、eh, i z o muchísimo, este, por, por, e、eh, n defensa de los derechos de los compañeros trabajadores, e n todo momento,、eh, más allá,、eh, estuvo luchando mucho en épocas de la dictadura. Este, nunca quedó en su casa, siempre estuvo luchando, así que es un sentido y un merecido homenaje.、Eh, Noelia, a cuál es la realidad, ya que aprovecho y te consulto,、eh, del jubilado de ATEA a nivel nacional?、Eh, ¿Cómo están? Bueno, a, a nivel nacional tengo que, que decir que ahí nosotros en La Pampa somos este, unos privilegiados con las jubilaciones que tenemos, pero a nivel nacional tenemos este, muchísimos problemas porque los. Eh, las asignaciones que tienen hoy los compañeros, a pesar de que con el voto. 5 0 mil pesos no h o y para los compañeros、eh, de Santiago del Estero, de, de Tucumán, de, de, de, del país en realidad. Acá también en, en Cava, que muchos compañeros jubilados tienen que estar en pensiones porque no han logrado hacer su casa este, mientras este, en, estuvieron en actividad trabajando. Y, y una pensión hoy acá no baja de 20 mil pesos, así que imagínate que con 50 no se vive. Así que nuestra lucha es mucha y aprovecho, este, el 20 de septiembre、eh, se conmemora,、eh, se, se festeja mejor dicho, el día de jubilado, porque en esa fecha fue、eh, creada la primera、eh, eh, ley previsional, allá va a cumplir 115 años. Pero nosotros decimos que ese día no tenemos nada para festejar porque, como te dije anteriormente, es muchísima la violencia que tiene、eh, con respecto a la obra social PAMI.、Mm. Eh, hay, no hay turnos,、eh, nunca más cerca que el mes o dos meses tienen que esperar para un turno.、Eh, si bien los medicamentos en muchos casos este, los tienen、eh, con mucho descuento, pero、eh, hay, hay otras,、eh, otras este, Que tienen los compañeros, como el alimento y en la vestimenta, no les alcanza a los compañeros. Así que, como decimos que no hay nada que festejar, estamos planeando este, una jornada de lucha ese día poniendo una carpa en el Congreso.、Ah. Nosotros, en general, este, apoyamos y hemos votado a este gobierno, pero no por eso no podemos callarnos la boca y no decirle lo que nos está pasando. El gobierno nos prometió que. Si tenía que elegir entre el,、eh, el, los bancos o los jubilados, elegiría a los jubilados, pero eligió los bancos, porque terminan de firmar con el Fondo Monetario la deuda. Entonces decimos, ¿nosotros para cuándo? Y siempre los ajustes vienen primero por nosotros los jubilados, y por supuesto por los trabajadores en general. ¿Y cómo ves, Noelia, que... el, el devenir de ese gobierno, que es el que está, pero hace poco se produjeron cambios importantes con la figura de masa y sus aliados? manejando la economía nosotros, nacional nosotros vemos que nos, se nos vienen、eh, muchísimos más ajustes fíjate vos que ya, ya no hay、eh, el bono este que nos dieron por tres meses es un es una mentira porque primero no va a l no va a las asignaciones con lo cual en diciembre estamos igual volvemos a, a los 36 40 mil pesos、eh, El, el, se ha prohibido ahora a partir e l aumento que se le termina de dar a, a, a los compañeros estatales en, a, en la mesa del salario, el 17 creo que fue el 18% por, o menos. Este, sí, el 15 y pico fue. 15,、eh, bueno, fue. A, ¿a vos te parece el 15 y pico un compañero que está ganando 40 mil pesos? Y tienes familia para, para este, sostener y tienes que pagar a, en muchos casos alquiler. Y el viaje, se le va en el viaje. Vos f i j a t e lo que está en el, el, el boleto de l colectivo hoy. No, yo creo que no, no, no nos beneficia para nada este, la política que está llevando adelante Masa.、Mm. Aunque a lo mejor algunos digan que es poco tiempo hay que darle más, pero... Se está viendo ya,、eh, ya, ya no hay posibilidades de, nosotros estábamos peleando para que, nosotros digo, pues nosotros acompañamos a los activos en todas sus luchas, para que compañeros que hace 15, 20 años que están contratados los pasen a planta permanente y terminan de firmar que no hay más incorporación de personal a la, a la planta permanente, nada、sí. eh, del Estado.、Sí. Este, así que bueno, seguimos la lucha. Porque como te dije, el ajuste siempre viene por nosotros. Y, y se le da a, a, al campo, sabrán ellos, yo tampoco me voy a meter en este tema, mucho no lo entiendo, pero、eh, a los grandes intereses se los, se los atiende mejor que a nosotros. Esta es una realidad. Y ustedes desde ahí lo deben ver, seguramente. Aunque en la Pampa estamos mejor, como dije anteriormente, por lo menos los jubilados, pero porque en realidad nosotros tenemos. Eh, el 82% que, que fija la ley, que no se da en ninguna provincia, así que yo este, agradezco y no por esto digo que de pronto no, no haya este, que este, darle un poco más a los trabajadores, pero eh, el, eh, en ninguna provincia, por ejemplo, se ha aprobado ahora、eh, el. El, ¿cómo el gobierno de ahí puso la cláusula gatillo que nosotros la venimos pidiendo para nosotros porque la inflación、claro. eh, nos dan hoy el 20% y la inflación se va al 25% y ya nos comió el 20%. Bueno, hoy esto también hay que r e c o n o c e r s e l o al gobierno porque las cosas que se hacen bien hay que reconocerlas y las que no hay que decirlo, por más que uno no es este, querer,、eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, eh, Ir en contra del gobierno.、Claro. Es, es, es reclamar lo que nos pertenece. Nosotros tenemos en, en una ley, o sea, la Constitución dice que el, el, el jubilado debe ganar, de acuerdo a la categoría que se jubiló, el 82%. No se da a ningún lado. Nunca pasan los años, pasan lo, los gobiernos y nunca se respeta esto que dice la Constitución. Como no se respetan muchas cosas, ¿no?、Sí. Pero bueno, pero esto es lo que nosotros reclamamos. Y, y vamos a estar ahí, por lo menos para ver si el gobierno se da cuenta. Este, nos va a acompañar la CTA a través de, de Hugo Cachorro Godoy, de Pedro y de todos los compañeros que conducen la CTA a nivel nacional. En las provincias estamos caminando en todas las provincias para que las provincias, si bien los jubilados no los vamos a poder trasladar porque、eh, en algunas provincias son compañeros que han sufrido mucho durante su trabajo, Y, y es imposible trasladarlos al capital, pero que hagan una, un a c t o ese mismo día en la plaza. Este, nosotros estamos haciendo algún material. Y bueno, nos tenemos que hacer ver, porque hacemos nota y, y las notas no sé dónde van a parar, pero nunca, nunca este, aparece ninguna decisión、eh, pos positiva a nosotros de acuerdo a lo que pedimos. Y aparte hay un tema que nosotros estamos reclamando, que es. La, que se、eh, apruebe una ley de moratoria. Hay casi un millón de compañeros que en la época de m a q u i se quedaron sin trabajo, que cumplen、eh, sus años para poder jubilarse y no tienen los aportes correspondientes. Y esto es una injusticia, porque nadie quiere trabajar en negro, nadie quiere estar precarizado. Y, sin embargo, llegan a esta edad. Tienen que jubilarse y no pueden porque no tienen los aportes. También eso vamos a pedir nosotros en la c a r p a como eso y un montón de cosas más. Muy bien, Noelia.、Eh... Espero que, que los compañeros ahí en la Pampa nos apoyen. Estuve reunida con los compañeros de la agrupación. Vamos a man mandar material y espero que, que nos apoyen, aunque sea ahí, porque、eh, si no nos unimos todos en, en los reclamos solidariamente. No vamos a conseguir nada. Antes del 20, el 16 de septiembre, el homenaje acá a Daniel Pineda. Y vamos, y vamos a estar ahí,、Bien. y bueno, seguramente ustedes van a tener conocimiento porque va a viajar el Consejo Electivo Nacional con su、eh, secretario general, Hugo c a c h o r o Godoy, y también va a, ser, va a viajar el presidente de la CLATE, que es Julio Fuente. La CLATE es la Organización Internacional de Trabajadores Estatales. que También tuvo que ver este, en este pedido de reconocimiento a Pineda.、Bueno. Así que vamos a estar todos ahí en Santa Rosa. Muy bien, Noelia. Así muy... que aprovecho, seguramente los compañeros lo van a hacer, pero para convocar a todas las organizaciones con las cuales Daniel、eh, siempre tuvo muy buena relación,、mm. a que nos acompañen.、Mm. Y a ustedes, muchísimas gracias este, por este llamado. Eh... Bueno, eh, gracias a vos, Noelia. No, por favor,、Porque、un ten... saludo a toda la PAP.